Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas cuatro con sus cuatro vasas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus vasas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro y la altura de 5 codos.